Los 80 y 90 resumidos en una hora. Retrovender. Disco, funk y lo mejor del sello Gapul. 60 minutos con los clásicos. Retrovender. Domingos 20 horas por Vender FM. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Retrovender, una hora con los clásicos en la radio. Mi nombre es Santiago Alonso y hasta las 9 de la noche estaremos compartiendo algunos hits de dos décadas que nos encantaron. Abrimos con Marco Bardi, esto es In This World of My Ilusions. l Nos escuchan en venderfm.net, llegando a todo el mundo, por supuesto. También bajan nuestra app para celulares Android. Y se llama la radio a cualquier lugar del mundo. Un poco de ítalo disco para arrancar la hora retro de la radio que rompe la cuarta pared. Marco v a r d i haciendo In This World of My Illusions radio version. Somos Retrovender hasta las 9 de la noche. Los 80 y 90 en la radio. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? The Big Channel, satélite abierto a todo el país. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Ahora suena Mandronix con Wondrous. Got to have your love en Retrovender. A Mantronics con to have your love. Bueno, hablamos d e cosas retro por lo general en este programa y una de las cosas que más nos interesa tiene que ver con videojuegos porque publica el portal hobbyconsolas.com una noticia sobre una consola de Nintendo llamada Super NT, la consola retro compatible con los cartuchos originales de la Super NES. Como decimos, lo retro vuelve. Buenas noticias para los amantes de las consolas retro. Analog ha anunciado una nueva consola retro llamada Super NT Que además es compatible con los c c a r t u h originales de Super NES, incluyendo los juegos de Super Famicom o Super Nintendo, básicamente, que es como lo conocemos por estas tierras. La recién anunciada Super NT se pondrá a la venta, esto va a ser en el año 2018, con un precio de 190 dólares y cuatro modelos disponibles, Super NT Classic, Super NT Black, Super NT Transparent, <coughs> Transparent, así se dice, y Super NT SF. Se ven en YouTube como son los diferentes modelos. Una de las principales características de esta consola es la posibilidad de disfrutar de los cartuchos originales de Super NES, pero no es lo único que tiene a destacar este nuevo producto de la firma Análogo. En la misma fecha、eh, que Super n e s se pondrá a la venta,、eh, saldrán también unos mandos especiales, unos joysticks con diseños muy parecidos a la nueva consola Retro que además son inalámbricos Con el fin de obtener una experiencia más cómoda. Estos mandos son los 8-bit d o SN30 y se pondrán a la venta por un precio de unos 40 dólares. Habría que ver entonces más o menos cuánto cuesta acá. Debe ser bastante caro, pero、eh, la experiencia de volver a ser chico,、ah, es una inversión, muchachos. Vamos un a b r e v e t a n d o y en segundos estamos de vuelta con más clásicos en Retrovender. Ponemos caritas, sacamos fotos y publicamos historias. Lo único que no tiene filtro son las noticias. En Instagram, InstaVenderFM. Buscanos y conectate. VenderFM. Los 80 y 90 resumidos en una hora. Retrovender, disco, funk y lo mejor del sello Gapul. 60 minutos con los clásicos. Retrovenders, domingos 20 horas por Vender FM. Clásico de clásicos. Ella es Laura b r e n i g a n haciendo self control. Nos escuchás en venderfm.net hasta las 9 con Retrovenders. e A Laura b r e n i g a n haciendo self control. Te invitamos a que nos busques en la página de nuestra radio, facebook.com/benderfm, a a r r y por supuesto en benderfm.net, que es el sitio en el que vos podés encontrar absolutamente toda la programación, obviamente radio en vivo, obviamente fotos de quiénes somos todos los que hacemos esta locura y muchas cosas más. Estamos en r e t r o v e n d e r y esto, ya lo saben, amigos, sigue de esta manera. Estás en r e t r o v e n d e r los 80 y 90 en el aire. Es el turno de a l a n b r a n d o esto es Heartbeat. Baja la bola de boliche en Retrovender, nos subimos a la plataforma y todo es baile, amigos. Y taladisco en esta noche, hasta las nueve nos quedamos, como todos los domingos. En Retrovender, la radio que rompe la cuarta pared. Alambrando haciendo hearts beat. s Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? Al chocolate águila lo conocí de chico. En aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita! ¡Qué tortas! En mi adolescencia. Ya me compraba mis propias tabletas de chocolate águila y andaba poniendo chocolate por todos lados. Así un día descubrí el submarino. Y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones. Y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El chocolate águila me hace sentir bien. Desde hace muchísimo tiempo. Desde que era. Así de chiquitito. <risa> chocolate, a i l a El nombre del chocolate. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Escuchamos.、Un、momento. Deep in the Night. That one day we'll find the common light t o e n d the night w e s h a r e forever Escuchamos a a m y Care haciendo Once in a Lifetime en el aire de Retrovender. Esperamos sus mensajes en facebook.com/venderfm barra y también que nos escuchen en venderfm.net. Por supuesto, llegando a todo el mundo. También, si ustedes recuerdan alguna película, programa de televisión, alguna gaseosa, alguna revista de los 80 y los 90, nos dejan su mensaje y nosotros, por supuesto, lo leemos. Al aire inmediatamente. Separamos y seguimos con más música en la noche de Vender FM. 60 minutos con los clásicos. Retro Vender. Domingo, 20 horas por Vender FM. Llega Countdown Singers. In the air tonight. Seguir escuchando. El tiempo corre y no queda otra que apagar la PC para salir. Por suerte, el terrible drama de dejar de oírnos en la compu tiene solución. Descarga nuestra app para sistemas Android. Es totalmente gratis. Búscanos como Radio Vender FM y l l é v a n o s en tu celular. Vender FM, rompiendo la cuarta pared. Lo que se va es Reiner Glow haciendo One More Time Vocal Radio Remix en Retrovender. Queremos compartir con ustedes la página La Tele del Recuerdo. No es justamente, estamos totalmente en tema, que es la Tele del Recuerdo.blogspot.com, que es una página que,、eh, si bien su última actualización es del domingo 8 de marzo de 2015, hay aún así、eh, material que vale la pena ver porque es un sitio en el que está muy bueno bucear y que es justamente tal cual y como lo dice en su título, tiene referencias a. La tele del recuerdo con programas como, por ejemplo, 360 t o d o para Ver, Almorzando con m i r t a Legrand, Amigos son los amigos, Arriba las gomas, Atorrantes, Atrévase a soñar, Automan, Badía y compañía, entre tantos otros. Hay que decir que、eh, Internet es un caldo de cultivo、eh, más que valioso a la hora de buscar material de la televisión que, bueno, se creía que estaba perdido. Desde programas como Campeones, Carlitos Balá,、eh, Clave de Sol, mirá vos. El contra, el gordo y el flaco, el grande T, el mundo de Antonio Gasaya, la Biblia en el Califón y muchísimos más. El último post es de Gerardo Sofovich y la revista Noticias a 15 años de la tragedia del APA del 31 de agosto de 1999. Pipo v a n c e r a bueno, hay de todo,、eh, con por supuesto no solo archivo s gráfico, sino también de video, con ciclos como Indiscreciones, año 1999. 91 con la conducción de Lucho v i l e s con Jorge Rial, Susana Fontana y Marcela b e r b a r i bueno,、eh, hay de todo para bucear.、Eh, es un sitio que empezó a publicarse en el 2007 y que su último post fue en el 2015. Bueno, razón por la cual tiene mucho archivo para ver, para explorar de、eh, la tele del recuerdo. Bien, es lateledecuerdo.blogspot.com. Ahora suena Knights Bridge haciendo su versión. Un tema de Van Halen. Esto es Jump en Retro Vender una hora retro en la radio. r e s t a esta hora con tu B4 o 5. Estás en Retrovender, los 80 y 90 en el aire. Inicio de espacio publicitario. ¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación, cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca r o m i b Fotografía en Facebook. r o m i b con Belarga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11 3144 6164. Facebook.com barra RomyB Fotografía. Esta radio también está en Deradios.com. www.deradios.com. El sitio latino de radio. Tienda Made In. Telas tratadas especialmente para que las ames. Fragancias. Texturas simples. Diseños exclusivos. Live Simply. Made In App. b u s c a n o s en Facebook, en Twitter y en Instagram como Tienda Made In. Si no entendiste el final de esa serie, si precisas algún amigo o amiga para entenderlas mejor. Es una pena, Littlefinger. Habría sido bueno que tuvieras un amigo. Seguimos. Pochoclo Urbano. Un análisis de series como si fuera en la vida misma. Pochoclo Urbano. WordPress.com. Facebook.com. Barra Pochoclo Urbano. Facebook.com. Barra Pochoclo Urbano. Observando. Análisis internacional. Brindamos información y una opinión independiente sobre los hechos más relevantes de la política y la economía internacional. v i s i t a n o s www.observanto.com En Twitter, observanto, facebook.com.observanto. barra、observando. Análisis internacional. Fin de espacio publicitario. Escuchamos a The Blue Robotos haciendo su versión de Sexual Healing. Para hacerte Una pregunta: ¿Te acordás de esto? Este domingo a las 18 en vivo, los dos partidos Gimnasia San Lorenzo, dos partidos y una sola pasión: el l f ú t b o fútbol de primera con Macaya, Arauco y Paenza, la apasionante definición del campeonato. Este domingo a las 18, en vivo, por el 13. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Y de esta manera cerramos el Retrovender de la noche de hoy. Agradecemos a la voz artística. A Nora Núñez, por supuesto, que ha prestado su voz artística para este programa y para toda la radio, por supuesto. A ella le mandamos un saludo, por supuesto, gigantesco. Nos escuchan también el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. Una hora con música retro, una hora con i t a l o disco, una hora con el recuerdo. Esto que es Retrovender. Como siempre en v e n d e r FM. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos, ya lo saben, la semana que viene a partir de las 8 de la noche. A todos y a todas, gracias por venir, gracias por estar. Chau. en Retrovender, los 80 y 90 en el aire.